el grupo lo que ocurrir yo me imagino que por lo que pueda ocurrir más que nada si hay un capitán experto pues no van a meter y si le llaman en vez de Titanic ya ni te cuento claro bueno entonces en estos modelos de aprendizaje lo que lo que están intentando es cuando ya esté totalmente dotado de toda tecnología y lo hayan entrenado absolutamente van a usar una tecnología de visión como